Fue madurando, adentro mío no, no fue que un día dije, ahora voy a ser político. Eh, la crisis del 2001, que para muchos fue una, un shock, sobre todo quienes mirábamos una pequeña parte del país en la cual vivíamos o trabajábamos y no queríamos mirar la otra, vimos otra Argentina. Y ahí me di cuenta que había que meterse. ¿no? Un, soy parte de una generación del no te metas, de que bueno, siempre tienen la culpa los otros y me iba siempre muy bien, así que no tenía por qué meterme. Y a pesar de que me iba muy bien, dije, no, me tengo que meter, quiero, quiero ayudar a mi país, a mi provincia, creo que puedo hacer cosas, y, y lo decidí. Y entonces eh, comencé, así como, primero trabajé para la política, ayudando a otros políticos, generar planes de gobierno, reclutar equipos, y después dije, no, lo quiero probar. Y fui a mi primera elección en el 2005 Y no hay nada que se le parezca, Jazmín. O sea, tener la certeza de que podés trabajar para el bien de, de las otras personas y sin límite, porque cuál es el bien común. No tiene límite, siempre se puede mejorar. Claro. Un gran desafío, así que estoy muy feliz. Me arrepiento de no haber empezado antes. Claro. Tengo 57 años, ya tengo unas curvas dadas. Y me hubiera gustado empezar antes, pero estoy muy te, feliz. te metiste muy rápidamente en la política. Dejó, sí. Con todo entraste. <ríe> no bueno, soy, soy medio tiempo. opinión fijo. Eh, Como muchas cosas en la vida, cuando las haces apasionadamente, haces eso, y no, no es un poquito de esto y un poquito de lo otro, cuando sabes que ese es el camino. Y me convencí, me convencí en el 2005, ni siquiera era diputado nacional en la campaña, eh, ¿saben qué? Rocío y Jamín, vi otra Argentina, y veía situaciones, eh, recién lo hablábamos con Laura, eh, que te quejas de lleno, eh, muchas veces tenés una vida privilegiada, con abundancia, si te parece que un problema que es ridículo cuando lo comparás con la situación en la cual viven la mayoría de los argentinos sí, yo no tengo derecho a quejarme, primera conclusión y segundo, yo puedo hacer algo por ellos no. y eso me, me llena de, de ganas todos los días y realmente lo, lo disfruto bueno, tenés mejores momentos, pero en momentos todas esas cosas pasan, pero realmente estoy feliz haciendo lo que hago ¿Cómo, cómo haces para combinar los tiempos de la familia y los tiempos en la política? Porque encima ahora tenés un, un baby recién nacido. Sí. Entonces me imagino que tenés que, no sé, que lidiar con eso, ¿no? De un lado ir tapando un poco de baches por todos lados. Sí, Antonio tiene un, un año y medio. Y, Chiquito. Sí, es bebé. Estaba en la panza de, de Agustina en la campaña el año pasado. Que nació el, una semana me acuerdo, después. De acuerdo, claro, que ella cuando festejaban ella estaba embarazada. <ríe> una panza bárbara. Y lo tengo entrenadísimo porque lo único que sabe decir hasta ahora es papá. Ah, perfecto. Perfecto. Lo y le sale clarísimo. Digo, a ver, Tony, le decimos, le decimos, Tony decía papá. Y nada más. Perfecto. Te estoy entrenando para que digas sapo. Y no le sale. Dice papo. <risa> Entonces estamos mal ahí. Pero, a ver, eh, sí, la verdad es que la agenda de la política es eh, muy, si querés, egoísta. Los horarios son extensos. Comenzás temprano a la mañana y terminás muy tarde a la noche casi todos los días de la semana es, es complejo, yo tengo hijos grandes y con Agustina tengo tres chicos menores, Milena tiene seis y, y Juan tiene cuatro y es difícil para un chico entender que, no sé, sábado a la tarde a las siete de la tarde el papá se va este, y, y vuelve el domingo a la noche y bueno yo siento que en esa ausencia primero está Agustina, que es un pilar para poder hacerlo, y banca a la flaca y ponen todo lo que hay que poner para que La ausencia se note lo menos posible. Y yo siento que en el tiempo, si las cosas se hacen como sé que se pueden hacer, lo van a reconocer. Es imposible que hoy lo reconozca. ¿no? Claro. papá El papá eh, se va a trabajar. En lo personal, ¿a veces sentís alguna frustración por no estar tanto? Sí, tenés, tenés culpa. Sí. Eh, a Milena se le cayó su primer diente hoy y, y me hubiera encantado que mañana El ratón Pérez este, yo tenga algo que ver con eso. Entonces lo claro. hará Agustina. Y bueno, sí, te duele, porque se le cae una sola vez este, sí, la paleta. Seguro, ¿no? claro. Te voy a decir, bueno. Esas cosas no se repiten y más cuando he sido padre por, por segunda vez, mis hijos mayores son grandes, Paco tiene 34 y, y Martín tiene 32 y Jamín tiene 28, o sea que volví a vivir la paternidad un poco más adelante y te das cuenta que esos momentos no los repetí. Por ahí al principio no me había dado cuenta, pero claro. ¿viste? un día de Antonio con su año y medio es un día menos que estás con él pero bueno sí, la vida lo, lo, con lo que crecen es demasiado como... rápido. Claro, rápido demasiado rápido te vas tres días y ya pasó algo en el medio <ríe> bueno eh, eso tiene como, como contrapeso pero la otra parte es este no sé si la palabra es fascinante pero es muy comprometida eh, ves esto que decíamos recién situaciones de mucha necesidad que se pueden resolver estoy convencido que los problemas que tenemos en Argentina tienen solución hay que recuperar un rumbo la gente está desesperanzada se puede recuperar y eso es desde la política y ese desafío cotidiano y ya te digo hay días que te te acostás con bronca y decís bueno hoy no pudimos mover el amperímetro y otros días te sentís que sí como todo en la vida si, si le claro, pones como la vida misma. No, no tiene ninguna ninguna y es desde adentro desde, de la política Tiene esa condición como cualquier profesión en, en la vida. Ustedes en la suya, yo en la mía. Es el claro. tiempo completo. Hoy se vive de esa forma. Tan conectados como vivimos. Estás con la BlackBerry todo el día, con los mails, con los teléfonos. Sí. Vivimos en una dinámica que hace 20, 30 años seguramente no era así. Bueno, así. bueno y, y ahora que estás en campaña, ¿no? Me imagino que recorres muchos lugares, ves muchísima gente. ¿Qué ah. es, ¿Cuál es el faltante más grande por, por el cual pide la gente? mira Jamín. Eh si tuviera que decirte desde un sentimiento eh, la esperanza eh, lo, lo resumiría, yo creo que hoy la mayoría de las mujeres las madres están desesperanzadas eh, sienten el, el, uh, el peso de que sus hijos no van a progresar, terrible y ver, esos son los relatos sí es un... quieren que sus pibes vayan a la escuela, que trabajen que puedan encontrar, un... y dicen yo sé que no lo van a poder hacer, y contra eso tenés que pelear en términos más concretos la seguridad eh, corta todos los sectores sociales digamos, durante mucho tiempo eso era como una parte de la sociedad que sufría la inseguridad hoy no hay esa división hay muchos reclamos por la escuela eh, yo siento que tenemos que reforzar nuestras escuelas públicas sobre todo la, la parte primaria los, es muy importante esto lo aprendí en, en esta vida política un niño que va a un jardín de infantes eh, a los 3, a los 4, a los 5 años cuando ingresa a la escuela primaria tiene una diferencia inmensa contra aquel que no lo hizo y muchas veces esa diferencia es solamente económica, los papás que lo pueden pagar claro. y los que no, ahí es donde tiene que estar el Estado entonces te piden los jardines de infantes te piden la sala de atención primaria de atención médica, que pueden vacunarse que puedan tratarse cuando tengan un problema y que esté cerca de su barrio, o sea, necesidades básicas Jamin, te están hablando claro. de, estu de trabajo te están hablando de educación, te están hablando de, se de salud, te están hablando de seguridad Eso es lo que esencialmente hoy te pide la gente. Y la gente joven, trabajo, trabajo, trabajo, quieren trabajar. Eh, Mar del Plata eh, está posicionada muy fuerte, ¿no? Como una ciudad en donde se están haciendo congresos a nivel internacional, cumbres, políticas, y todo esto tiene un gran apoyo del actual gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Usted cree en Mar del Plata en un futuro como para, para seguir con esta modalidad? Sí, eh, sin duda, y, y es un destino. Eh, reconocido ya en el mundo, digamos, la gente en el mundo digamos te habla de, de, de varias cosas este, pero entre ellas de Mar del Plata y, de, y del sur y de la Patagonia, Mar del Plata es una ciudad conocida tiene toda la infraestructura yo creo que hay que seguir trabajando una Mar del Plata de 12 meses uh -huh. este, y no solamente una Mar del Plata estival ¿eh? Eh, ahí tenemos que mejorar por ejemplo la conectividad aérea, las conexiones aéreas que no son de la calidad o de la frecuencia que tenemos eh, tenemos también una dificultad en algunos predios que tal vez necesitamos espacios más grandes para poder hacer congresos y, y, y concentraciones más grandes porque un congreso de cardiólogos hoy necesita un auditorio de 12.000 personas en todavía no lo tenemos, hay que hacerlo Pero sí creo que Mar del Plata tiene un destino como un centro no solamente turístico, sino de convenciones, de exposiciones, de congresos, y eso es de todo el año. Así que creo que hay mucho para hacer y ahí la provincia de Buenos Aires está haciendo cosas y creo que hay que seguir, en combinación con la nación y, y con los municipios. La Argentina es bien vista en el mundo y siempre tiene una mirada... ¿Todavía que... seguimos siendo bien vistos? Mirá, yo creo que hay una... Hay una, una especie de, de recuerdo de una Argentina mejor de la que es hoy, ¿sí? Pero, Pero sigue siendo un destino, Jazmín. yo creo que sí, hay muchas cosas para mejorar. Está comenzando a, indudablemente, a influir el tema de la inseguridad. Pero yo estoy convencido de que eh, en un mundo que se ha globalizado por, por la belleza de nuestra naturaleza, por la belleza de nuestra gente, somos cálidos al final del día también, eh, yo creo que es un país que tiene que ponerle una ficha muy importante a esta industria tan importante que es el turismo, que además hablábamos recién de la educación si vamos a una industria del turismo por ejemplo en las escuelas debería haber doble idioma, el claro. idioma. es una industria de los servicios es todo un problema de, digamos, una situación de relaciones entre las personas y eso lo ves en los países que hacen de la, del turismo una gran industria ¿no? claro. y, y nosotros tenemos mucho por hacer en ese sentido. No es solamente una cuestión cambiaria que te conviene el cambio, entonces vienen los brasileños para acá claro. o nosotros vamos para allá, sino porque generas una cultura de la industria. Y la industria en sí, no hablando de turismo, ¿cómo, cómo la ves? Uh, mira el, el grave problema que tenemos en Argentina en términos de inversión y, consecuentemente, de, de industria y de producción, de servicios y no solamente actividad industrial, es la, la, la, el cambio de reglas permanente. Y esto genera desconfianza. La vida... De una persona, de una familia, no es muy distinta de la vida de una empresa, necesita previsibilidad. Necesita saber cuáles son las reglas, necesita saber qué es lo que va a pasar dentro de eh, una semana y dentro de cinco años. Eh, necesitas saber que tiene energía, por ejemplo hoy no la tenemos no la tenemos con certeza si la vas a tener y a qué precio la vas a tener necesita tener caminos, eh, rutas, aeropuertos infraestructura, necesitas tener un sistema tributario que impulse que vos inviertas y que pagues todos tus impuestos claro que todo se retroalimenta y es un claro. proceso de confianza creo que hemos roto esa confianza <risa> durante mucho tiempo entonces todo es muy cortoplacista desde hoy para mañana y los países que progresan como una familia eh, tienen un horizonte más largo y eso es lo que hay que recuperar yo siento que hay una enorme vocación de la gente de acompañar ese proceso yo estoy comenzando a definir dos palabras que me parecen centrales para la Argentina que viene, primero el orden hay que volver a ordenar a la Argentina ¿eh? sanarla, cicatrizar muchas cosas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestro pasado y ordenarla y si la ordenás va a progresar y esto es la síntesis de Brasil, Brasil es orden y progreso o sea sí. pudieron en esa síntesis de dos palabras definir un modelo de Brasil que tiene problemas pero que hay viste un espíritu en Brasil que vos sentís que es pujante yo los admiro porque hace no sé, 20 años los mirábamos por arriba del hombro y hoy sí, nos, miran ellos, no nos miran ¿se ellos nosotros ¿y se puede lograr un cambio? sí, no tengas duda están y la hay... gente están la gente hablando de cortes y de industria a partir del lunes que viene el campo va a realizar la novena medida de fuerza contra el gobierno esta vez por el trigo ¿qué opinas de este tipo de paros? ¿y a quién beneficia o oh. beneficia No, no beneficia a nadie. ¿Hay alguien atrás de todo esto? ¿Cómo es? Mira, eh, primero no me gustan las medidas de fuerza, pero entiendo que hay un momento que, que es un derecho. ¿no? Y ahí está el apoyo. ¿Y por qué? Porque particularmente en el lo caso del trigo... hablábamos tri de planificación, ¿no? Exactamente. exactamente. Fíjate, lo que hablábamos del trigo. En Argentina consumimos 5 toneladas de trigo por año para producir el pan y la harina que necesitamos pero se, se cosechan 13 millones, hay 8 millones de toneladas que se pueden exportar. Al exportarse ingresan divisas y esos productores, hablamos de 1.800 millones de dólares, no se van a ir a París a gastárselo, van a cambiar la camioneta, el tractor, el comprar cambio. un arado, arreglar el campo, eh, sembrar mejor, y eso es una actividad que influye no en el productor solamente, en el pueblo que está rodeado por esos campos, en la ciudad. Y la verdad que ha sido un capricho ya a esta altura del partido del gobierno nacional se equivoca, se equivoca Moreno, se equivoca la señora Presidenta, en casi como es un castigo, ¿no? Sabéis que le corresponde pero no se los voy a dar. Y entonces me parece que el campo tiene razón lamentablemente, eh, van a esta medida, pero, pero digo, lo apoyo va a ser una semana en donde no va a haber comercialización de grana, que es una medida extrema el productor, un tipo quiere digamos, vender, sí, claramente quiere laburar, ¿viste? sale el sol sale a laburar, si llueve está contento si no llueve se pone triste si llueve demás también, tiene todo el riesgo de estar al aire libre Pero encima, un gobierno que te faja toda la semana, y re realmente conozco a muchos, y están. La palabra ya no es preocupado, están muy enojados, porque sienten que es una enorme uh, torpeza. Ni siquiera es un error, es una torpeza. Claro, acá hay, no hay. No se, no se arma una especie de polarización entre la gente, ¿no? Una división entre, entre el pueblo, mismo, los, que están, los, que, los que están a favor, los que están en contra. Es como que todo el tiempo están. Eh, tratando de dividir las aguas en vez de juntarlas Sí, pero como pasa en todos los órdenes de la vida este, se ordena de la cabeza para abajo o sea, yo creo que nosotros necesitamos un gobierno y gobiernos eh, que sean moderados que sean conciliadores que tomen decisiones si tenés que gobernar, tenés que tomar decisiones para eso elegís gobernar y si te eligen, para eso te eligen lo que no podés hacer es todos los días pelearte con alguien el kirchnerismo siento... No, no quiero ser política de esto, pero digo hay, hay como impreso una dinámica en la sociedad que tenés que pelear con alguien, ¿sí? y yo no creo que sea así, por supuesto que hay diferencias y es bueno que la haya, pero finalmente las diferencias se tienen que saldar de otra forma y no como vos decís, con tanta agresión y yo creo que, que estamos llegando a un límite de eso, veo a la gente enojada porque faltan los billetes, veo a la gente enojada porque no se hace cargar combustible la gente del campo por lo que estamos hablando realmente hay falta de previsión ya estamos llegando a situaciones pues, si, miércoles, ¿cómo no se pudo prever que hacía, hacía falta más billetes en diciembre? que la gente seguramente todos los años en diciembre está demostrado, necesita más plata en efectivo, billetes para poder viajar, para poder vacacionar etc. bueno, precisamente hablando de eso una de las declaraciones que se, se habló mucho fue que, que dijiste ¿no? que esto era como el corralito de Cristina sí, no, no, no quise ser irrespetuoso, pero la verdad que sí la verdad que sí, porque el sentimiento de una persona que tiene su dinero que le corresponde, que lo ha ahorrado y se lo ha ganado, y que muchas veces es el salario no, no es que tiene un ahorro para irse a comprar algo sino no, no, que con ese sueldo va a pagar las cuentas del almacén que le están fiando que vaya a su cajero automático y que lo que responde el cajero le dice, no hay realmente se siente que le están sacando lo que es de él uh -huh. este, no es que se lo están prestando regalando es un derecho, y es una sensación muy parecida a la que teníamos en el 2001 cuando que eran muy chicas, este, no se podía retirar la plata de los bancos. Así que bueno, no, no quise ser agresivo o ofensivo, pero realmente se han ganado el mote y han inventado un corolito. Sí. Eh, ¿Por qué el peronismo está tan dividido? ¿no? Mm. Las elecciones internas tienen sentido en este caso porque como que cada uno armó su propio partido, entonces va a haber un montón de candidatos. Mm. Si es que se dan las elecciones Yo... internas, que todavía tampoco estamos seguros. Yo creo que... Bueno, esto es parte de, de lo que venimos hablando, ¿no? Un país desordenado. Estamos en el 2011, famoso 2011, que venían las elecciones, ¿verdad? Estamos en el 2011. No se sabe, Jazmín, con qué reglas de juego vamos a jugar. No se sabe. Claro. ¿No? Entonces... Si no se sabe con qué reglas de juego vamos a jugar, sigue habiendo este desorden. Y esto es una responsabilidad del Gobierno Nacional. Ustedes me invitaron a venir a este programa, ¿cierto? Y es que, bueno, voy a estar a tal hora, pero si yo venía acá a las 10 de la mañana o a las 3 de la mañana, a decir, mirá, no, no entendiste nada, hay un orden, hay un horario. Yo, no tengo que Bueno, vos sabés cómo funciona y yo sé cómo funciona. El Gobierno hace que no entiende cómo funciona. Entonces, hace un año se votó una ley, no se ha hecho el reglamento de esa ley, no se sabe si van a ver o no van a ver. Pero yo creo que en el fondo de tu pregunta está dónde, para dónde va el peronismo, yo creo que el peronismo se va a unificar, el peronismo no kirchnerista, estos son procesos naturales a tantos meses de la elección, que son 10 meses, y yo confío en eso, y yo confío en ser parte de un proyecto político que tenga como objetivo devolver la moderación, la modernidad la vocación de construir este, soluciones y salir de esta torpeza que todos los días te encontrás un, un problema y le echas la culpa al que no la tiene o te inventas algo. Bueno, hablando de esta medida ¿no? que todavía no se ha reglamentado se hablaba que era también como para perpetuar a Néstor Kirchner en el poder ¿no? uh -huh. con la falta ahora de Néstor Kirchner, ha cambiado mucho el escenario político en cuanto al peronismo en las urnas, ¿se va a ver positivamente o negativamente en cuanto al peronismo disidente? ¿no? Mira Rocío eh, la ley fue hecha casi a medida para que Néstor Kirchner vuelva a ser candidato ¿no? Y yo, fue un error, yo la voté en contra Ellos tenían en ese momento la mayoría Yo creo que la, la ausencia o la falta de Néstor Kirchner en la política nacional ha hecho un cambio Él, él imprimió este, una forma de ejercer el poder Yo creo que equivocada, siempre estuve confrontando con eso Y siempre cuando se producen estos cambios hay como, como en una familia cuando se muere quien la conduce, no hay como un, ¿no? Todo una, una, un, un desorden que se va ordenando. Y yo creo que la, el gran ordenador va a ser la próxima elección, yo creo que hasta la próxima elección vamos a vivir un poco esta confusión. Eh, la gente ordena, la gente ordena, el que gana tiene una responsabilidad, los que pierden tienen que acompañar, es como que se produce un proceso de ordenamiento y yo creo que esto se va a dar cerca de junio, julio, eh, la, una de las cosas que aprendes en la política que es bueno para toda la vida es tener este, paciencia este, y no ser este, ansioso el tiempo resuelve muchas de las cosas que vos crees que no tienen solución y el tiempo las va ordenando ¿no? como que los melones se van acomodando en el carro Sí, cl claramente el kirchnerismo quedó bueno, sin su cabeza líder este, y así sin pulgas ¿Cree que la tragedia de, de Néstor Kirchner benefició políticamente a la presidenta? ¿Y electoralmente? Eh, a ver, sin pulgas. Yo creo que Kirchner hizo eh, desde su muerte lo que ya no podía hacer en vida. Eh, le cambió la dinámica a la sociedad, porque había ya una gran confrontación frente a él. Al desaparecer él, es como que se derrumbó una condición de fricción. Y yo eh, siento que la presidenta eh, tuvo... Genuinamente una, una reconsideración de la gente ¿no? genuino yo creo que la gente va perdiendo esa reconsideración porque la realidad nos va demostrando que realmente la dinámica que ella quiere tener es distinta a la que tenía Néstor ¿no? mucha confrontación, mucha pelea muchas indefiniciones, imprevisiones que no es bueno para el país ¿no? yo no me pongo contento por eso pero indudablemente eh, yo creo que el kirchnerismo termina un ciclo eh, Jazmín eh, Primer gobierno eh, y segundos gobiernos en Argentina es suficiente. Nunca ha habido un, un tercer término. En el mundo eh, no hay terceros mandatos. La gente lo que tiene lo considera sí. ya eh, derecho adquirido y quiere más. Y los gobiernos se agotan, como se agotan muchas veces las relaciones o los vínculos. Bueno, el vínculo de la sociedad con un gobierno eh, comienza de una forma y en el tiempo se va desgastando. Y es bueno, ahí viene precisamente un, un proceso necesario en una construcción de una sociedad... Eh, ...ordenada... ...que se llaman las transiciones... Eh, ...lo tenemos en Uruguay... Claro. ...fíjense lo que pasó en Uruguay... ¿no? ...yo creo que el presidente Mujica... Eh, ...con el temor que para mucha gente... ...tenía una persona que venía de, de ser un guerrillero... ...estuvo 12 años preso... ...y todo el mundo decía... ...bueno este señor qué va a hacer... ...y es una persona inteligente... él entendió el mundo... Este, ...se fue a Nueva Zelanda... ...tres semanas después de haber ganado... ...a entender Nueva Zelanda... ...porque es el país más parecido a Uruguay... Claro. ...fue a preguntar cómo se hacían las cosas... Eh, no cambió su estilo pero entendió hacia dónde va el mundo es una, una señal de inteligencia y, y, y avanza Uruguay y cambian de gobierno, y cambian de partidos políticos y avanza, Brasil pasa bastante lo mismo bueno, yo creo que esto es lo que viene en Argentina claro te declaraste como el único que le puede dar batalla a Scioli para las elecciones de la gobernación bueno, cuáles son los puntos más débiles de la gobernación de hoy y si tenés dos formas concretas, dos Dos cosas, dos medidas, las dos primeras que, medidas que implementarías si fuese gobernador de la provincia. La primera es ponerme al, al frente de la inseguridad o de la, de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Este, y eso no es delegable, indudablemente recompondría una cantidad de cuestiones en la estructura ¿Es, del ¿Es casualidad el, el desembarco del narcotráfico acá? No, no, no, yo creo que no. Yo creo que hay una. Solapada intención de ciertas partes del poder que han permitido derribar todos los controles y las barreras eh, para que eso no suceda. Te pongo un ejemplo: nuestras fronteras no tienen radares, eh, los puertos no tienen escáneres. Es como que bajamos los brazos o le abrimos la tranquera cuando sabían que el narcotráfico venía para esta zona porque se venía corriendo de Brasil, de Perú, de Colombia. Claro, no, ya yo está creo, instalado acá. Yo creo que hay, sí, claro que está. Dejamos de ser un puerto. Sí, sí. Y la segunda cosa que haría. Es a, a, ampliar eh, el gobierno a los mejores Convocaría radicales, independientes Socialistas, vecinalistas Los mejores hombres y mujeres Y a cada problema le pondría un nombre y apellido Abriría los ministerios en la mayor cantidad de ministerios posibles Brasil tiene 27 ministerios O sea, hablábamos recién con el sector de la pesca Pondría un ministro de pesca Porque la pesca claro. para mí es importante Tiene que tener rango ministerial Hay que ordenar todo el sector La pesca es un recurso que se agota, eh, hace muchos años que viene desordenado y es una, es una industria estratégica para nosotros, para la Argentina, para generar trabajo, para generar inversión. Bueno, entonces requiere un ministerio para hacerlo. Si después en el tiempo se ordenó, irás juntando. Pero vos tenés que tener la capacidad, entonces haría eso. Me pondría al frente de seguridad y abriría la gobernación. A cada problema le pondría un nombre y un apellido. Perfecto. ¿Cómo está su actual relación con Macri? Bien. Nunca estuvo mal De vez en cuando tengo. Bueno, muchos se <risa> con una ruptura No, no, no, no, no. A ver, este, con Mauricio Trabajamos en, en la elección del 2007 En el 2009, tengo una buena relación con él Soy, soy amigo de él, estoy contento Porque está pasando un buen momento personal Siento que, que Juliana le ha traído a su vida Una alegría que tal vez antes no había encontrado Y sé que están buscando un hijo Me parece lindísimo, se lo deseo Y políticamente, bueno, él tiene algo A, a resolver en la, en la Ciudad de Buenos Aires Y se va a presentar como futuro jefe de gobierno, reelecto o va a ir por la nacional. Es como... Digamos, ¿Qué como... opina de Macri, presidente? Yo creo que él todavía tiene cuestiones para terminar en la capital fera. Eh, me parece que los ciclos hay que cumplirlos. No sería oportuna una candidatura ahora. Hoy diría que puede ser más oportuna la, la ciudad, pero no descarto en este desorden. Eh, Rocío, de verdad este, pueden suceder varias cosas. Y si le toca a Mauricio, es una persona que está capacitada para gobernar la nación. A mí me gustaría recuperar el orden, ¿no? las prioridades, esto de, de, de construir ladrillos sobre ladrillos. Y bueno, se ve la vocación de Mauricio, dice que es un tipo que también desde un lugar con muchos privilegios eh, digamos, abrazó la carrera pública y lo respeto mucho porque sé lo que eso implica. Después de, de esta cita discursos, Twitter y hasta por cadena nacional la principal preocupación de la Presidenta son los medios de comunicación ¿qué opina de los recurrentes ataques a los periodistas? y eh, si la libertad de expresión está en duda sin duda está en duda sin duda, eh, sin duda. Sin duda está en duda sí, a, a este, este gobierno, el minerismo, lo hicieron en Santa Cruz cuando eran gobernadores eh, digamos in, in, intentaron silenciar eh, todas las voces disidentes era una norma, en Santa Cruz se conocía, era así, y lo han intentado replicar. Yo creo que eso no lo pueden hacer, porque la realidad eh, no se puede transformar. Se puede interpretar de distintas formas, pero no se puede transformar. Nadie puede, eh, digamos, por más que lo niegue todos los medios de comunicación, si los precios aumentan, los precios aumentan. Por más que todos los medios de comunicación un día negarían que hay inseguridad, la inseguridad existe, ¿no es cierto? Entonces no se puede tapar el sol con la mano y hay una intención del gobierno nacional de condicionar al periodismo independiente de condicionar a la libertad de expresión y no tengo ninguna duda y la ley eh, de radiodifusión que también votó Néstor Kirchner hizo dos cosas después de morir de, de perder la elección, perdón y antes de morir la ley de radiodifusión y la ley electoral él pensó solamente en ser reelecto en el 2011 bueno, yo creo que no funciona Y yo trabajo y, y como legislador y también como hombre de medios, entiendo que los medios tienen que ser independientes y ustedes los periodistas tienen que ser personas que pueden expresar y deben expresar su opinión con total libertad. Tienen que informar eh, verazmente, o sea, eso está claro porque es parte de la profesión que ustedes hacen, pero después pueden opinar con total libertad. Y en el conjunto de esas opiniones, la opinión pública se forma desde esa información en la opinión. Bueno, eso hoy no existe en Argentina, existe raramente. Son ¿no? un poco los micrófonos como este que te permiten hablar con total y absoluta libertad. Y de eso vamos a, a trabajar también para recuperarlo rápidamente. Un país no crece tratando de silenciar las voces, sino por, sino por el contrario. Y yo creo que ahí es uno de los grandes errores que el kirchnerismo quebró con la sociedad. La sociedad se ha dado cuenta. Sí, inclusive hubo denuncias internacionales. Absolutamente. Y, y eso ha hecho, le ha hecho mal al país. Eh, vos cuando hablabas recién de la imagen nuestra en el exterior... Una de las cosas que me duele como argentino cuando salgo y cuando visito otros países, una de las primeras cosas que te preguntan es, ¿en tu país hay libertad de prensa? Y la verdad que yo no hablo de la Argentina en el exterior porque creo que no corresponde y digo que no hago declaraciones políticas fuera del país, pero por adentro mío me contesto que no, que no hay libertad de prensa, no. o como debería haber para ponerlo de otra forma. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por no, acercarte acá. a ustedes. La verdad, te, te agradezco. Gracias, Rocío. Gracias. gracias, Jamin. Dejamos un reloj de agua Opa. y unos anteojos de Stone. Bueno, muchísimas gracias. Para que sigas haciendo la campaña y no, bueno, no te pegue el sol en los ojos. Muy amable. <risa> muchísimas gracias. Es un placer estar esta tarde aquí. Espero que la tormenta pase. ¿Eh? Sí, esperemos. Esperemos que sí. no nos agarren en medio del programa, no por lo menos. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a vos, gracias, Francisco. Francisco. Un placer. Y bueno, Francisco de Narváez en Aquablondi, una charla muy entretenida. Y ahora sí, vamos a una tanda y a escuchar un poco de música. Aquablondi estará a las 7 de la tarde.